Hola y bienvenido o bienvenida a una nueva lección de español de SpanishPodcast.net. ¿Cómo vamos a mejorar tu español hoy? Hoy vas a mejorar tu español mientras aprendes historia de España. ¿De qué te voy a hablar hoy? Hoy te voy a hablar de la transición. ¿Qué es la transición? La transición española… Es un periodo de la historia contemporánea de España. Contemporánea quiere decir que pertenece a la misma época en la que vivimos. Es decir, la transición española es un periodo de la historia reciente de España, hace pocos años que ocurrió. La transición española es eh, un proceso por el que España dejó de ser una dictadura y se transformó en una democracia. Una dictadura es un tipo de gobierno en el que todas las decisiones las toma una sola persona. Una democracia es un tipo de gobierno en el que todas las personas eligen el gobierno. Eligen representantes en el gobierno. Hace tiempo hice un episodio sobre la Guerra Civil Española. Esta guerra empezó en el año 1936 y terminó en el año 1939. Cuando terminó la guerra, el dictador Francisco Franco gobernó el país hasta su muerte. Franco murió en el año 1975. ¿Cuándo empezó la transición española? La transición española, la transformación en una democracia, comenzó con la muerte del dictador Francisco Franco. Algunas personas creen que la transición comenzó algunos años antes de la muerte del dictador. Durante estos años había algunas manifestaciones y había personas… Mmm, movilizándose para cambiar el sistema de gobierno, para acabar con la dictadura. En esta época, manifestarse o expresar opiniones políticas era un delito, así que era bastante peligroso. Algunas personas creen que la transición comenzó con estas manifestaciones porque indicaban que la sociedad española quería cambiar. En general, en casi todos los libros de historia dicen que la transición comenzó con la muerte del dictador. Yo creo que mmm, también es importante tener en cuenta los movimientos sociales anteriores. Sin ellos, mmm, probablemente, no existiría la transición española. Qué sucedió después de la muerte de Franco? Franco nombró como su sucesor al rey Juan Carlos I. La palabra sucesor tiene un significado muy sencillo. Es la persona que ocupa un lugar después de otra. Esto quiere decir que Franco dio órdenes para que después de su muerte gobernara España el rey Juan Carlos I. Es decir, España sería una monarquía. Una monarquía es un sistema de gobierno donde el jefe del gobierno es un rey. Durante esta época hubo un gobierno provisional. Los líderes de los partidos políticos más moderados se reunieron y decidieron que lo mejor sería crear un sistema democrático en España un problema delicado. Las personas que dirigían el país en esta época mmm, debían actuar con mucho cuidado. Se enfrentaban a un problema muy delicado. Había que poner de acuerdo a personas con ideologías políticas muy diferentes. Para poder hacer mmm, una transición a la democracia había que poner de acuerdo a personas con ideologías políticas muy diferentes. Voy a explicarte qué grupos había. Los franquistas. El primer grupo era el de los franquistas, es decir, personas que habían formado parte del gobierno del general Franco, o mmm, que estaban de acuerdo con las ideas del dictador. Este grupo estaba dividido. Algunos franquistas pensaban que lo mejor era continuar con la monarquía, porque esas fueron las órdenes de Franco. Sin embargo, otros franquistas pensaban que España necesitaba un cambio, que lo mejor era avanzar hacia una democracia. Había un joven en este grupo que mmm, sería muy importante después, Adolfo Suárez. La derecha liberal. Otro grupo que participó en la transición fue la derecha liberal. Estas eran personas que tenían una ideología política de centro-derecha. Era un grupo pequeño, pero había que tenerlo en cuenta. Los partidos nacionalistas. También había algunos eh, grupos eh, políticos nacionalistas. Estos partidos defendían la independencia de algunos territorios en España. Los más importantes estaban en Cataluña y en el País Vasco. ¿Los partidos de izquierda? Había dos partidos políticos, el Partido Comunista de España y el Partido Socialista. Estos partidos políticos eh, no estaban permitidos en España antes de la democracia. Así que solían hacer sus reuniones en Francia o en la clandestinidad. En la clandestinidad significa que se reunían en secreto, de forma ilegal. Voy a hablarte de algunos grupos radicales y terroristas que había en la época, pero antes permíteme que te recuerde que en nuestra web, SpanishPodcast.net, puedes conseguir los audiobooks de SpanishPodcast.net. Puedes descargar las lecciones del podcast, el audiobook El Aprendizaje Descomplicado y también el pack de diálogos para aprender español. Todos los audiobooks tienen las lecciones en formato de audio MP3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. Te ayudarán a mejorar tu español a conocer el español real, el que hablamos en el día a día. echa un vistazo cuando acabe el episodio de momento te voy a hablar de grupos radicales Los grupos radicales la guerra civil española sucedió porque había dos bandos enfrentados, uno con ideología política de derecha y otro con ideología política de izquierda. Durante la transición había grupos con ideas muy radicales. Por un lado, la extrema derecha y por otro lado, la extrema izquierda. Había grupos terroristas como mmm, los guerrilleros de Cristo Rey, GRAPO o ETA. Usaban la violencia para imponer sus ideas políticas. Las actividades de estos grupos ponían en peligro la transición hicieron varios atentados terroristas y amenazaban a políticos, empresarios, jueces, militares o policías afortunadamente la transición hacia la democracia de forma pacífica también tenía muchos apoyos la mayor parte de las personas que participaron en política en esta época eran personas moderadas, abiertas a discutir diferentes puntos de vista. Además, los políticos más moderados, los que querían cambiar el sistema a una democracia, tenían apoyo internacional. El gobierno de Arias Navarro. Después de la muerte, en 1975, del dictador Francisco Franco, comenzó la monarquía de Juan Carlos I, el rey. Mucha gente mmm, creía que el gobierno de Juan Carlos I sería simplemente una continuación de la dictadura. Seguir mmm, con el franquismo, pero sin Franco. El rey mantuvo en el gobierno a Arias Navarro. Arias Navarro fue el presidente de la dictadura durante los últimos años de vida de Franco. El rey intentó mezclar en el gobierno a políticos que habían trabajado con Franco y a políticos más jóvenes, nuevos, que traían ideas innovadoras. El gobierno de Arias Navarro fue un fracaso. Intentó hacer algunas reformas, pero no fueron suficientes. La gente pensaba que la situación no iba a cambiar, y comenzaron las protestas. En marzo de 1976 hubo huelgas en toda España. Una huelga es lo que hacen los trabajadores para protestar. Cuando un trabajador hace huelga, no va al trabajo. El gobierno respondió a estas huelgas con mucha agresividad. La policía mató a cinco personas. Finalmente, durante el mes de julio de 1976, el rey decidió destituir a Arias Navarro. La gente estaba muy descontenta con ese gobierno y también el rey. Hacía falta un cambio. El gobierno de Adolfo Suárez. El rey nombró a Adolfo Suárez como nuevo presidente del gobierno. Adolfo Suárez era un político bastante joven que procedía del movimiento franquista. Tenía un perfil conservador. Sin embargo, el gobierno de Suárez incluyó a varios políticos con ideas progresistas. A finales de 1976 Adolfo Suárez anunció una ley para reformar toda la política española. Esta ley se conoce como Ley para la Reforma Política. Esta ley fue la que, mmm, finalmente, consiguió hacer el cambio desde el franquismo hasta la democracia. Adolfo Suárez convocó un referéndum para que la gente expresara su opinión. Un referéndum es eh, una pregunta que hacen los gobiernos a los ciudadanos. Se suelen utilizar para tomar decisiones importantes. Suelen ser preguntas sencillas sobre problemas muy complejos. Un ejemplo reciente lo tienes eh, con el referéndum del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues bien. En el referéndum sobre la reforma política, el sí ganó con más de un 94% de los votos. La mayor parte de la gente quería cambiar el sistema político por una democracia. Algunos partidos políticos eh, prohibidos durante el franquismo, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, empezaron a dar algunos discursos políticos en la calle. Todavía estaban prohibidos. Por eso, algunas veces, sus líderes eran detenidos por la policía. Amenazas. Todo el proceso de la transición estuvo constantemente amenazado por dos fuerzas. Eran dos fuerzas contrarias. Una fuerza eran algunos grupos violentos de extrema derecha y otros eran los grupos terroristas como ETA o Grapo las fuerzas de extrema derecha estuvieron intentando provocar un golpe de Estado para terminar con la reforma y continuar con el franquismo. Los grupos terroristas como Grapo o ETA solían estar asociados con grupos de extrema izquierda. Asesinaban principalmente a policías o a miembros del ejército relacionados con la extrema derecha. Toda esta violencia se retroalimentaba. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los actos de un grupo hacían que aumentaran los del otro. En español solemos decir que es una pescadilla que se muerde la cola. Como un grupo es violento, el otro responde con más violencia, y así continuamente. El peor momento ocurrió en el año 1977. En una manifestación de uno de los grupos de extrema derecha asesinaron a un estudiante. Por otro lado, el grupo terrorista Grapo secuestró a un general del ejército. Al mismo tiempo, un grupo de extrema derecha asesinó a cinco abogados del Partido Comunista en Madrid. Fue un momento muy delicado. Sin embargo, la gente respondió a toda esta violencia de la mejor forma posible. Hubo una gran manifestación en Madrid que condenaba todos los ataques y toda la violencia, independientemente de su origen. La gente quería una transición pacífica y tranquila legalización de partidos prohibidos y elecciones democráticas. Adolfo Suárez tomó dos decisiones importantes y que ayudaron a mantener la paz. Por un lado, legalizó a los partidos políticos prohibidos. Ahora cualquiera podía hablar libremente de sus ideas. Por otro lado, amnistió a los presos políticos. Un preso político que, es una persona que está en la cárcel por su forma de pensar, por sus ideas políticas. Amnistiar significa perdonar. También legalizaron a los sindicatos. Ahora los trabajadores podían formar sindicatos para defender sus derechos laborales. En el verano de 1977 sucedieron las primeras elecciones democráticas de nuestro país desde el inicio de la dictadura. El ganador en las elecciones fue el partido político de Adolfo Suárez, Unión del Centro Democrático UCD. El segundo partido más votado fue el Partido Socialista, que estaba liderado por Felipe González. El tercero fue el Partido Comunista y el cuarto, Alianza Popular. Un partido conservador El gobierno de Suárez, que ahora era presidente, votado por la gente, tenía un objetivo principal: crear una constitución. una constitución es la ley fundamental de un país democrático, la ley que protege los derechos fundamentales de las personas en el año 1978, todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para hacer una Constitución. Era importante hacer la Constitución de forma rápida para proteger al nuevo gobierno de los intentos de golpe de Estado y también del terrorismo de ETA. El día 6 de diciembre del año 1978, los españoles votaron en otro referéndum para decidir si aceptaban la nueva Constitución o no. En este referéndum ganó el sí con un 92% de los votos. ¿Qué sucedió a continuación? Podemos decir que todo terminó más o menos bien. <ríe> España empezó a ser un país más moderno, más parecido a otros países de Europa. En el año 1981 hubo un intento de golpe de estado, pero no tuvo éxito. Si quieres seguir aprendiendo español con este tema, hay una lección en el podcast sobre ese golpe de estado. He puesto un enlace en la transcripción. ¿Cuándo terminó la transición española? En general, mucha gente cree que terminó en el año 1986 con la entrada de España en la Unión Europea. La entrada de España en la Unión Europea significó que otros países ya consideraban que la democracia en España estaba consolidada, que era fuerte. Bueno, pues hasta aquí esta lección. <risa> Otra lección relacionada que puedes escuchar de después de esta es la lección sobre la movida. Durante los años 80, desde la llegada de la democracia, hubo muchos cambios sociales en nuestro país hubo una explosión cultural que cambió la historia de nuestro país. También he puesto un enlace en la transcripción. Si tienes dudas o quieres hacer alguna sugerencia, ya sabes que puedes enviarme un email o un mensaje en las redes sociales. Si eres miembro de SpanishPodcast.net, también puedes usar el foro de la comunidad. Ahora que termina la lección, si quieres? puedes considerar conseguir alguno de los audiobooks. Te ayudarán a seguir aprendiendo español y a mí me ayudarás a crear más lecciones como esta. Gracias por adelantado. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios,